Por la Radio Rúbrica. Buenas tardes, me dijeron que diga. Digo buenas tardes. Hola, pa, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien. ¿Varela?、Es、una tarde hermosa, porque p o r q u es e una tarde para guardarse. Es una tarde para hacer lo que uno quiera, porque ¿qué pasa hoy? ¿Qué, qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué parte de la semana está? ¿Qué clase de ¿Qué, día es hoy? ¿Qué día es mañana? ¿Qué diré? Usted me está planteando demasiados enigmas. Demasiados enigmas. Sí, señores, hoy es viernes. Pa, pa. Pa. Obre、buen. en consecuencia. Pero viene como viernes, como este viernes sí, que llueve en Buenos Aires sí, el fin、perfecto. de semana. Todos los viernes con、sí. lluvias. Está bárbaro. ¿Sí? sí, está bárbaro. e s t b á r o Vos pensabas agarrar el bronceador, ponerte, subirte a la terraza. Claro, ¿tabas? porque no, en la nunca, semana uno anda no, corriendo、nunca. con jamás el l a b u r o j a m á s te hemos visto ni con dos gramos más de color que el de ahora, así que. Por、Igual favor, soy colorado. No me, hagas, ya. no me hagas una apología del bronceado que no. No, yo no, no puedo hacerla. No, no. Soy colorado y el sol me pone más colorado. Por、no、eso, o me... e s t á divino este tiempo? Sí, claro. No, por... Yo tenía un amigo que tenía como alergia a la luz del sol. Ah, sí. A la luz del día, o sea, andaba todo el tiempo con anteojos ahumados, de vidrio saudí. h m a El día、ahumados. de noche, está bien. Ah. Bueno, sí, el tipo tenía lo que、sí. hacer e la noche. <risa> la vieja excusa, sí, a mí el sol、y、me alaba. Sí, se ponía porque tenía las ojeras <risa> terribles de lo que había hecho anoche. ¿Cómo andamos, Graciela? Pero muy bien, contentos hoy, además porque estamos regalando, como todos los viernes, dos libros. Entonces, los amigos nos llaman, nos cuentan, aportan y además participan en el sorteo de Eduardo Galeano, Nosotros Decimos No, Crónicas. Mirá qué libro. De 1963 y 1988, por Gentileza de Siglo XXI Editores, y de Gabriel Pandolfo Néstor, el presidente militante, por Gentileza de Editorial Aguilar. Ella, ese libro la v i a Nora que se lo lleva y lo está leyendo, así que es una recomendación. Pues es que sabes te... es una recomendación porque la primera parte, no lo leí todo, no, no voy a, a jugarme、ah, no, no, no. por el resto del libro, pero las primeras 15 páginas donde describe el proceso. Que desencadena con la muerte de Néstor. La verdad, este, ayer me lo llevé, hice tiempo mientras tenía que ir a otra actividad y lo leí en un bar y terminé moqueando porque es muy fuerte la escena de la descripción de, de toda la escena del calafate. b u e n o entonces no lo regalamos. Es hermosa.、Siempre. No es lo, hermosa. lo regalamos, no, no, porque lo no, queremos、pues、ya lo nosotros. Dije, sí, no, fuerte, sí, fuerte, mal. no, ya no, no, no, no, no, no, m o no, no, no, no, s o o no, no, no, no, no, n Lo bueno, vamos a regalar.、Eh, los amigos nos llaman al 4999-8700 desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nos pueden escribir a argentinatinehistoria, e r a d i o n a c i o n a l g o v a r También estamos en Facebook, también pueden participar por Facebook. Y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatinehistoria.com. e Blogspot.com Y la radio viene, Radio Nacional viene de cantar con Mario Weinfeld, que cierra todos los viernes con canción. Ahí sí, estaba sí, sí. Varela, sí, estaba ahí, Nora、sí. también. Yo llegué tarde, llegué p e r d i los su... chalchaleros. Me、igual. perdí los chalchaleros. Pero algo de música me parece que viene. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Le preguntamos hoy a nuestro operador Lucho Alvela. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. よいした Despecido. Desde una orilla a la otra se abracen pueblos amigos. El río marrón es sudor y riego. Desde Buenos Aires a Montevideo, un tambo lamenta llantos de b a r ú a llantos que c o n s u e l a n candores charrúas. Gracias a la vida, a la negra sosa, gracias a t a h u a t l p a gracias a i t a r o s a Así pues, no habrá camino que no recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños. El tema del día en Argentina tiene historia. Uruguayos que triunfaron en la Argentina. Los uruguayos no son nuestros hermanos, son nuestros mellizos. Sí. ¿eh? Pero han también tienen tradiciones propias que han enriquecido nuestra música, nuestro humor, nuestros deportes y todas las otras expresiones culturales. Ellos están ahí. ¿eh? Eh, yo me tomé el trabajo de leer los nombres de las calles de Buenos Aires y hice una lista con nombres de calles que tienen que ver con Uruguay. y Anote, Acevedo, Acuña d Figueroa, Artiga, Valle o r d ó ñ e z Bermúdez, Bonorino, Carlos Calvo, Miguel Canese, Rito, Colonia, c e s a r Díaz, Estomba, Venancio Flores, Fraga Herrera, Grito de Ascencio, Bartolomé Hidalgo, Andrés Lama, La Raya, Lavalleja, Margarino Cervantes, Medrano, Montevideo, Paunero, Paisandú, Pelufo, Horacio Quiroga, Rincón, Rodó, Rondó. San José, Sarandí, Marcos. Agarré el diccionario, va a poder bro. 33 Orientales, Uruguay, obviamente. RST, UBW. Jos José, Pedro Varela, Vedia, Celada y Zorrilla de San Martín. ¿Qué me contás? Todas calles Muy bien, de Buenos pero Aires. Qué pero maravilloso. ¡Maravilloso! ¡Qué trabada! Escúchame, tenemos ejemplos entrañables. Si quiere más, no. Más calles no le vamos a seguir. Hoy nos ocupamos de personajes entrañables que triunfaron en la Argentina. Vamos a ver quiénes son. Por supuesto, Telecataplum, que es un, está en la historia del humor televisivo en la Argentina. Carlos p e r s i a Valle, Leguizamo y Rubén Rada. No nos digan después, sí, pero Julio Sosa, pero el otro. No, no basta, hoy no nos ocupamos、tiempo. de esto.、Claro. Hoy de esto, mañana o pasado, seguro que vamos por otros uruguayos que triunfaron en la Argentina o que triunfaron en Uruguay, ¿por qué no? En、bueno, ambos. Que es parte también de nosotros. A libro, a libro abierto, Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora c h a r t y Santiago Varela. Bueno, yo no voy a hablar, este todavía no tiene nombre de calle. A ver.、Eh, hoy voy a hablar de Irineo Leguizamo. Va a tener, ¿eh? en algún momento va a tener. Seguramente.、Sí. No creo que haga falta aclarar que l e g u i fue uno de los más grandes jockeys que tuvimos. Tampoco hace falta decir que vamos a hablar de caballos, o si prefiere, tungos, burros, pingos, chuchos, y ya que estamos, también vamos a hablar de gardel. Leguizamo nació en Arerunguá. ¿Dónde es esa parte? Departamento de Salto, arriba a la izquierda,、Ajá. pero cerca de Tacuarembó, que es el departamento que está、uh -huh. a la derecha. En lengua charrúa significa lugar de los que perduran. Y si bien fue uno de los últimos refugios que tuvieron los charrúas antes de que Fructuoso Rivera los exterminara, para Ireneo ciertamente el lugar fue el lugar de los que perduran. Allí vivía muy pobremente, en una zona rural. El mismo Leguizamo cuenta en una autobiografía que publicara MC en el 82, que cuando tenía nueve años vino su madre y le dijo: Mire, mijo, va a tener que lavarse bien la cara, las orejas y el pescuezo. Peinarse las chuzas, pues tiene que marchar a la estancia don Rafael Martínez. Lo quiere con c h a b a r de p i ó n p a que ayude. Si se porta bien, le dará tres pesos. Nueve años, su primer trabajo de p i ó n para lo que venga. Así de dura era la vida a comienzos del siglo XX. En esa estancia aprendió a montar y allí tuvo sus primeras experiencias en materia de carreras. Eran las famosas cuadreras. Donde los gauchos con sus pingos competían para ver quién era el mejor del pago. Leguizamo mismo relata que en esas carreras él aprendió cosas que le servirían para siempre. Por ejemplo, se dio cuenta que en toda carrera mano a mano, como son las cuadreras, el que larga adelante pierde. Pierde porque el que corre de atrás tiene la visión clara del desarrollo de la carrera y puede medir si tiene resto cuando dar la r e m e t i d a Y tanto le sirvió esta observación que si hubo algo que caracterizó a Leguizamo fue su forma de correr. Siempre de atrás y arremeter en el disco. Casi una marca registrada. Su primera carrera como aprendiz fue a sus 13 años en el hipódromo de Salto, en Uruguay. Montando a Mentirosa y ganando. Buen comienzo. Además, el pibe era muy menudito, pesaba 35 kilos. Sí, lo cual era ideal para esta profesión, porque para esta profesión no cualquiera le da、uh -huh. el piné. Usted y yo, yo no entramos ahí para j o c k e Usted no sé, yo puedo, haciendo un, <risa> <risa> un poquito de régimen. Luego pasó por Uruguayana, Brasil, que está ahí cerca también, y a su regreso lo llevaron a correr a Maroñas, el mítico hipódromo de Montevideo. Allí las cosas no le van tan bien, se va, pero regresa. Comienza a conseguir triunfos y la gente comienza a fijarse en este jockey. Ya empieza a empilcharse bien y a variarse entre el ambiente femenino, donde parece que era bien recibido.、Mira. Sí, le gustaba al hombre. Finalmente, en el año 1922, debuta en Palermo. Cruza el charco, viene acá. Fue un martes de agosto, feriado, con pista barrosa y fea, al comando de una zaina llamada Mina de Plata. Ese día hizo su primer paseo ante la cátedra porteña. Lo primero que notaron era su forma particular de montar. Para los usos de esos años, Leguizamo estribaba corto y por eso lo miraban con sorna. Dicen aquí que los gauchos, que, dicen los gauchos, perdón, que ningún petiso estriba corto. ¿Perdón? ¿Qué es estribar corto? Estribar es tener el estribo corto.、Ajá. El estribo se, se, se pone más l a r g o más corto de acuerdo al largo de la, de la pierna. Ah. Entonces, estribar corto es estribar con el estribo muy alto y estribar largo con el estribo abajo. Entonces, los petiso, s como son medio fanfarrones, estriban quieren, largo. n quieren mostrar、y、que es largo. No achican el estribo. ¿Para qué sirve eso? Y eso es más para, rápido. Para, para, para, para, para subirse después sobre、ah, la, la cruz、para. del caballo.、Ah. Por, para montarse arriba del caballo. Muchas gracias. -huh. Para pararse arriba del estribo. Eh. Dice que ningún petiso estriba corto, pero luego él se apilaba arriba del caballo de una manera diferente. Igual en su debut, en su debut llegó NP, no placé, o sea, sapo. Recién en la tercera carrera de esa reunión se le dio la buena y ganó con Tamarisco, un potrillo del estútel chiche. Cuenta que, esa primera, que la primera vez que entró al pesaje después de la carrera cuando ganó,、no, no. estaba tan emocionado que eso no se lo olvida jamás, él lo dice. Esta fue la primera de cientos de carreras ganadas, no solo en Palermo, sino también en San Isidro, donde ganó la primera carrera que se corrió en ese hipódromo, el debut. Y también hubo triunfos en el exterior, ya lo llamaban el pulpo, porque a la hora de usar las riendas, la fusta y acompañar el ritmo, parecía que tuviese ocho brazos. En 1923, Leguizamo ganó la primera de sus 14 estadísticas consecutivas en Buenos Aires. Se llama estadística al cómputo de las carreras ganadas y se contabiliza por año. O sea, cuántas carreras ganaste en el año.、Uh -huh. Gana la estadística el que más ganó. En total estuvo al tope hasta 1952, 21 años. Siempre ahí liderando la estadística. Siempre liderando、Qué、la estadística. No corridos, no los、Ajá. 20 años corridos, tuvo 14 corridos o más. Pero hizo un total de alrededor de 3.500 victorias. Qué raro. Y con, por supuesto con distintos caballos.、Sí. Claro, un caballo sí,、claro. que corra 3.500 carrera s no te dura. No, no te dura. No, no, no, no, dura, no, no dura. hay, eso, es, no me duró. eso se llama bicicleta y no sé. No duran, no, no los caballos no duran tanto como los chicos. No, y... no, a mí se me quedó, me dijo basta, che. c n g e 20 con, metros ya. Con Gardel, que Gardel era un burrero de Ley, fue、sí. propietario de caballos, los caballos de Gardel se los corría, le í u s a m o s Se conocieron en el hipódromo de Maroñas en el 21 y allí comenzaría una amistad entrañable que duraría hasta Medellín. Gardel lo llamaba Mono y esto a Leguizamo no le gustaba nada, le caía mal. Entonces l e g i z a le contestaba llamándolo Romualdo, que era el segundo nombre de Gardel, Carlos Romualdo, claro, cosa Romualdo. que a Gardel lo ponía loco también. Fue en Tirineo que un día Gardel le mandó a su casa una encomienda enorme con una tarjeta que decía: Mono, te mando un postre. ¿Postre? Con, un postre. Qué rico. Comencé a abrirlo, era puro papel y se achiscaba cada vez más. Al final quedó una cosa chata, que era un disco sin etiqueta. Lo puse en la vitrola, dice Leguizamo, y me emocioné hasta las lágrimas. Porque era el tango Le Guisamos Solo. ¡Epa! ¡Ah, qué, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo regalo!、Sí. Eh. Y qué lindo gesto eso de muchas envolturas. Me encanta.、Sí. Este tango tiene una historia rara. Lo escribió Modesto Papavero, un italiano que en 1925 dirigió una revista que se llamaba En la Raya Lo Esperamos. Que trataba e r a un ca... restaurante la raya. Era, era, claro, también, sí. <risa>、eh, era una revista dedicada a los burros. Las chicas tenían vestuario de j o q u e t a s En fin, toda una, una cosita temática. Papavero quería aprovechar para h a c e r un tango al Aguisamo, pero había un inconveniente. El Tano nunca había pisado un hipódromo. Así que fue a Palermo. Apostó al caballo que corría、sí. Ireneo. Lo vio largar, correr. Vio cómo iba de atrás, se sorprendió con la remetida final, escuchó al público delirar y listo, ya tenía todo. Volvió a su casa y escribió Le Guisamos Solo. Lo estrenó Tita Merelo y de entrada fue un éxito. Gardel recibió la partitura cuando estaba subiendo al barco para su segunda gira Europa y por eso la primera versión que cantó la grabó en Barcelona. La primera versión de Leguizamo、Ajá. está grabada en Barcelona. La segunda la hizo en 1927 en Buenos Aires. Gardel hizo famoso a ese tango y le agregó más fama, si fuera posible, a su amigo Leguizamo. El pulpo, el maestro ya también, siguió ganando carreras. Tuvo alguna cotra rodada, alguna muy complicada, pero no hubo jockey en el país que no soñara en ser como él. En 1974, Leguizamo se retiró. Había ganado todas las carreras. Todos los premios, todas las copas, todos los elogios. Como buen uruguayo, porque estamos hablando de uruguayos, e retiró en Maroña, donde con 70 años corrió y ganó su última carrera, carrera montando a Fortinbras. En 1985 falleció casi 50 años después que su amigo Carlos Gardel. Supongo que se habrá ido recordando los Pernod. que Solían tomar junto s cuando ambos estaban en París tirando manteca al techo, pero esa, esa es otra historia. Sales a la cinta, parten los tubos, como saetas al viento, pero detrás del tubo, alta la testa, la mano es parca y no pudo aviso, siento corriendo, don la n el escor. Ya se acomoda la gente en acción, ese maestro, el que se arrima y explota un grito ensorpecedor. r Le guisamos solo, gritan los negros de la popular. Le guisamos v i e j d o fuertes r e g i m e n l o s de la oficina.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 A la victoria, con tal dominio de su p r o f e s i ó n que lo distingue como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. Le guisamos solo, f í j t e a los m e d i s de la popular, le guisamos bien, fuerte repite los del oficial. Vamos, Legui, todavía ya está el puntero del Pulpo a la par. Legui, s a m o s a todo el mundo y el Pulpo cruza el disco triunfal. Jorge Alperín, Nora a n c h a r y Santiago Varela te aseguran: Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. En una carta a su hija Isabel, José Hernández le explicó que bautizó al personaje de su célebre novela con el nombre de Martín en homenaje a dos personas: su tío Juan Martín de Pueyredón r y el caudillo salteño Martín Güemes. El apellido Fierro fue dado por el Temple de Fierro del Gaucho de la Pampa. Que nos habla sobre su carrera y sus sensaciones por trabajar en nuestro país. Por primera vez vine en el 51. Hice parte del colegio primario y después me fui al Uruguay y a trabajar, a estudiar en el conservatorio, y vine en el 61. El primer espectáculo armado por mí fue una obra de Lucrecia Castañino que se llamaba El Caleidoscopio en el Teatro de la Recoba con Eda Díaz y con Antonio g a z a l l a Mire, ahí se s t á n todos los espectáculos de Café Concerto. Trabajé con Vinicio de Moraes, trabajé con Maísa, trabajé con m a r l e n a Walsh, trabajé con Claudia l a p a c o con Antonio. Pero quizá el espectáculo que recuerdo con más cariño es uno que hicimos al volver de España, d la España de Franco, que se llamaba La Mandarina Pedal. Antonio Gasalle y yo. Porque todo el mundo volvía diciendo que había triunfado, que había tenido un éxito brutal y que había matado, y nosotros volvíamos diciendo que nos había ido pésimo. Contábamos la horrible verdad. Y era muy gracioso. Y ahí terminamos con una escena de boda de sangre de Lorca. Yo hacía la primera imitación que se hizo de Laisa Minelli la hice yo. Antonio hacía un enano. Realmente fue un espectáculo muy adelantado y m u y muy lindo. La siento estupendamente bien, y además yo soy una familia totalmente binacional, porque papá. Era argentino, mamá uruguaya, somos seis hermanos, de los cuales dos habían nacido acá y, y los otros cuatro nacimos en Montevideo. O sea que cuando me preguntan si hay alguna diferencia, nos miramos entre nosotros como diciendo, no sé, eres mayor, eres menor, pero nunca se nos ocurrió argentino uruguayo, no, no. Yo creo que Uruguay es un país divino y la Argentina es un país maravilloso también. Y además yo le debo todo lo que soy y todo el, el, el éxito de mi carrera al público argentino, así que si. Tuviera que elegir, no elegir, pero si me dijeras qué me siento, me siento más argentino. Carlos Perciavales, otro y o r u g u a notable, triunfador en la Argentina. Que se siente más argentino que uruguayo, acaba de cerrar la nota. Fíjate vos. ¿Qué me contás? A m me parece que esa diferencia no, no tiene mucho sentido. No.、Eh. Depende、nuestro. de donde hayas nacido. <ríe> si、Son、naciste、nuestra. allá y decís que te sentís más de acá, <ríe> al uruguayo le hace la diferencia. De uruguayos que triunfaron en la Argentina, vamos a seguir hablando después de las noticias de Radio Nacional y de las efemérides ignorantes en la voz de Catita y Pepe Arias, que en realidad es interpretada por Ana Padovani. h a s t a tardes, e ñ o r e s y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignorante, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla a Catalina Pizafrola Langanuso, Pa' los íntimos Catita. Y del sable conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, usted sabía lo que pasó un día de hoy, pero de 1932. Dígame, Catita, ¿qué pasó? Ese día se fundó la Asociación Argentina de Tiro al Blanco, Pepe. Resulta que un grupo de amigos se juntó para hacer una s a d o con chorizo, chinchuline y todos los embotados. Y en un momento empezaron a escuchar disparo y tuvieron que agacharse. Pero se olvidaron de expender las botellas y un disparo le cayó justo al vino blanco. Y así nació el tiro al blanco. -¡Catita, qué dice! Ah, yo digo verdades, Pepe, porque si le pegaron un tiro al vino blanco, es tiro al blanco. Si le hubieran pegado un tiro a un vino tinto, sería tiro al tinto. Y si le pegaban a la canasta en los panes, era tiro a la canasta. Pero se ve que para ese momento ya se habían quedado sin bala. Catita, es cualquier cosa lo que está diciendo. Bueno, Pepe, es que usted tiene tan poca cultura que no se entera la efeméride más importante. La cuestión es que desde ese día se fundó la Asociación Argentina de Tiro al Blanco, que es un grupo de gente que donde pone el ojo, pone la pala, como quien dice. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la efemérides que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas a la historia. Así que ahora nos despedimos hasta el lunes. Pero antes le decimos: si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y el lunes regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Cantar de la tierra mía. r r e e c u d o Si de m s fantasías, cantar de la t información e r r a mía, c u á t cuánto cantar tierra a iba a amar, ¿Cuánto dinero iba a ganar, cantar de la tierra mía venía. la s mujeres Si hombro que dinero de el i no、si、n y no me falla, la, la semana、mía. próxima Rubén Rada tiene una cita en Las Vegas porque le van a entregar un Grammy latino. Los Grammys son el equivalente musical a los Oscars que otorga la Academia de Hollywood. En este caso, por las ventas extraordinarias de los discos del Negro Rada, que suman más de 40 títulos, tiene 40 álbumes. c a n t a t e Negro、Impresión. Rada, canta que está la h i c h a d a Le van a entregar el Grammy Latino a la excelencia musical. Rada es el primer músico uruguayo en recibirlo. No solo en eso es el primero. La Academia Latina de Grabación declaró que el negro es el primer músico que combinó rock occidental con música latina e integró elementos de jazz, funk, soul, tango y pop, evolucionando y modernizando el ritmo musical candombe. Y me imagino al negro emocionado, pero haciendo alguna morisqueta en el escenario, ¿viste? con esa cara que tiene impresionante, porque ese es el ambiente natural de un artista como él, lleno de música, pero también con todo el carisma y la gracia del mundo, que te recuerda que la música es una celebración. Es el tipo de las mil voces y es el de la percusión que te hace vibrar. Por eso, cuando a fines de 2008 Rada anunció que dejaría los escenarios porque ya estaba saturado, nadie le creyó. Dijo en ese momento: Tengo 65 años y vengo de 5 shows seguidos. Es mucho. Las notas que emito no tienen la misma nitidez de antes. Ya no tengo la potencia para mantener un show de 2 horas y media. Me voy al falsete o bajo de tono. Eso me revienta. Quiero que me recuerden como el negro que hacía piruetas con la voz. Además, soy responsable de 15 o 20 personas y se hace pesado llevarlo con el canto. Como muchos artistas, estoy metido en la pelea de vender discos y figurar. Ya basta. Para nuestra suerte, el Negro Rada no cumplió. Ya en diciembre de 2009 sorprende con el lanzamiento de Fan, que es un disco en el que Rada ofrece sus versiones de autores de las dos orillas por los que siente devoción. Los argentinos Spinetta, Gieco, c h a r l i e García, Calamaro, Fito, Nevia, los uruguayos Eduardo Mateo, Fernando Cabrera, Jorge Galemire, Shakers, Opa, Totem. Mandrake Wolf, Urbano Moraes, y siguió actuando y presentando discos. Rada es tan grande que cuando apenas tenía 10 años de edad ya calzaba zapatos 43 e integraba una comparsa de negros que se llamaba Morenada. 10 años tenía apenas. Por supuesto, su apodo entonces era Zapatito. En la adolescencia salía con la murga la nueva、eh, Milonga, y a los 17 empiezan datos históricos del negro porque debuta en la banda. Los Hot Blowers, ya no como Zapatito, sino como Richie Silver. Tenía un seudónimo, Richie Silver. A esa altura, el pibe ya había aprendido candombe con el mayor compositor del género, el uruguayo Pedro Ferreira. Los Hot Blowers eran una banda de Dixieland por la que pasaron excelentes músicos, entre ellos los hermanos Hugo y Osvaldo Fatoruso. Con los Fatoruso, Rada se reencontraría musicalmente en otros tramos de su carrera, tanto que hace un par de semanas no más. Presentó un disco instrumental llamado Confidence que grabó con los Fatoruso. Rada recuerda que por esos años de sus comienzos, en que era Richie Silver, era súper fanático del Club del Clan y no había una música uruguaya, no había. La música uruguaya, dice, empieza a sonar a partir del tango con la comparsita, la puñalada. El rock uruguayo recién comienza en 1965 con Mateo. El quinto, el totem, los fatoruso, los shakers. Ah, qué lindo todo lo que nombrás, qué lindo. ¿Viste? Pero cantaba en inglés todavía, no aparecía una música original uruguaya, dice Rada. Nos costó mucho encontrar el camino. Yo era un cantante que cantaba de todo, era un crooner. Cantaba en italiano, cantaba en francés, cantaba cualquiera, dice. Escribía tangos, imitaba a d mundo Rivero. Hacía falta un tipo de desprejuiciado como Rada para integrar ritmos y producir lo nuevo. Entonces. A fines de los 60, integró el grupo El Quinto, que es reconocido como pionero en ejecutar candombe con instrumentos eléctricos, tumbadora, batería, además de crear temas cantados en castellano. Ahí sí empieza. ¿eh? El candombe beat, según lo definían ellos, era una mezcla de rock psicodélicos, candombe, música brasileña y varios otros estilos. Y fueron innovadores, tuvieron excelentes arreglos musicales, las voces eran rara. Eh, Mateo, Urbano Moraes l y Walter Cambó. Bueno, después integró el grupo Totem, que a pesar de que editó tres long plays solamente y tuvo una trayectoria corta de 1970 a 1973, se convierte en una de las bandas más llamativas en la historia de la música rock uruguaya. La fusión de elementos de rock and roll, la música latina y el candombe. La influencia de autores como Carlos Santana, ¿eh? el autor ese de, de la música tan, tan tropical, a la que se unió la particular voz de Rubén Rada, conformaron el grupo como uno de los puntos más altos de esa música joven de Uruguay. Y después vino el álbum solista, Las Manzanas, editado en 1969. Y desde entonces se grabó 40 álbumes solistas y otros álbumes con participación de músicos como Eduardo Mateo, Hugo Fatoruso, Lito Nevia. Bueno, muchos de esos álbumes en Uruguay son clásicos directamente. En la década del 80, Rada se viene, cruza la orilla ya para quedarse, se radica en Argentina, forma el grupo La Banda, que tuvo mucho éxito, este, gracias a canciones que eran condimentadas con el humor particular que tiene él y solo él. En el 85 estuvo en Cuba participando en un festival de varadero. Bueno, es una música. Rada es la integración de ritmos, la integración de géneros. ¿eh? Tambores de candombe, este, coros de la murga, típicos del carnaval uruguayo, este, tamboriles y el rock y todo lo nuevo. Es decir, es un tipo que no le tiene miedo a integrar cosas que aparentemente estaban tan separadas. ¿no? En los últimos años hizo grabaciones en casas internacionales, etc. Bueno, publicó también trabajos para niños, hizo espectáculos para chicos, últimamente con el personaje de Rubén Ra. Este, y bueno, en 2006, ¿qué hace? Se reencuentra con su personaje adolescente, Richie Silver. Editó justamente con ese nombre, Richie Silver, un álbum. Y, y bueno, grabó con el alter ego Richie Silver Ritmo Soul. Como actor cómico también tenemos un Rada que se integró a Telecataplum, por ejemplo, ¿eh? que se transmitió tanto en Uruguay como en Argentina, pero de eso nos va a hablar Nora. En 2007, Rada integró el elenco de una telecomedia de la televisión uruguaya, La Oveja Negra, con actores argentinos y uruguayos. Bueno, cuando comentó este Grammy que le van a entregar la semana que viene, Rada dijo: Este reconocimiento es como mi jubilación. Lo primero que me acordé cuando me llamaron fue de la casa donde vivía con mi madre, mi tía, mis dos hermanos y mis dos primos. ¿Eh? Rada comenta que su mamá le decía que en la vida hay que ser fondista, llegar al final y no ser triunfalista. Negro, no te mueras nunca. Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando a una rica plena. もう一度、もう一う一度、もう一度、 Porque yo en la vida he sido feliz y quiero ポンポンポンポンポンポンポン o ンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポンポ o ポンポンポンポンポンポンポンポ o ポンポンポンポンポンポンポンポ o ポンポンポンポン i n ポンポンポ o ポンポンポンポン i n ポンポンポ o ポンポンポンポン i n ポンポンポンポンポ o ポン m ンポンポンポンポンポンポンポンポンポ n ポンポ n ポンポンポンポンポンポ e ポン De negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y m e l ó n porque yo en la vida he sido feliz y quiero m a r i r m e comiendo perdiz. Pasaron 200 años y algo es claro: Argentina tiene h i s t o r i a Voces con historia. Voces con historia. Señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí, por encargo especial del Ministerio de Marina, por una deferencia especial, s e van a transmitir los pormenores y detalles del almuerzo que Su Excelencia, el señor Ministro de Marina, Vicealmirante l i o n el Escaso, ofrece a los antiguos comandantes de la Fragata Sarmiento, y hoy es radiado el servicio activo para fondear frente a la Escuela Naval. Despedida de la Fragata Sarmiento. 1939 Una sombra junto al medio tanque, sin un m a n g o en el bolso, con el bullo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas. Codiciando, callado, la pintura y el disfraz, relojeando las pelas de una noche de neo calibrando. Ay, cómo me gusta Jaime Ross. Yo casi le resigno la columna, mi d e b e a c o n t a de escucharlo. ¿Cómo me gusta Jaime Ross? p u s sabes que en una época era, era como una especie de ídolo en mi casa, a tal punto de, los, de mi pibe y de los pibes que. Venían, tendrían 14, 15 años. Que una vez recuerdo que vino y estaba acá en el hotel que está cercano a Plaza de Mayo, es importante que tiene dos letras. Este, y, y los chicos, yo tenía que h a c e r una nota. Los chicos me d i c i e r o n vamos, ¿cómo vamos, vamos? Y se fueron todos y terminaron ahí. Eran seis pibes, viste, se acompañando para hacer un reportaje a, a Jaime Rojas. Cosas que uno hace, mirá. Telecataplum fue creado allá por 1962, cuando el primer. Avisador que fue ANCAP, se comprometió con que había que hacer un nuevo producto televisivo, algo diferente. La primera reunión, seguida por supuesto por muchas más, se hizo en el diario El País, para ultimar detalles. Y allí estaban los hermanos Sheck, Jorge Escardó, que era coordinador del programa, y el Erenco, que estaba integrado por Soto, Redondo, bueno, vamos a decirlo de otra manera: Ricardo Espalter, Eduardo D'Angelo, Raimundo Soto, Alberto m o n t i a g u d o Jenny Trailes, Gabriela Acher, Charito. Semblate, Enrique Almada, Andrés Redondo, Emilio Vidal, Lamparita del Arno y algunos de los integrantes de los Chicago Stompers, que era una orquesta que actuaba en el programa, que eran, por ejemplo, algunos de ellos eran Julio Frade y Berugo Carámbola, que posteriormente fueron,、eh, vinieron en grandes, muy grandes comediantes y Berugo afincándose acá y teniendo una hija también muy talentosa, que se destacó mucho recientemente en El Elegido. María Carámbola. María Carámbola. Este elenco era sumamente polifacético porque reunía a gente que no tenía ninguna experiencia previa en programas de humor. Estaba integrado por jóvenes actores de teatro, por mimos, y estábamos hablando de hacer algo que hasta el momento era como todo muy demasiado conversado en la televisión, ¿verdad? Era mimos, figuras de la radio. Dibujantes y los músicos ya descriptos. En algún momento, cuando se va m o n t i a g u d o del plantel, se va porque él era dibujante y quería dedicarle más tiempo a lo suyo, planteándose un, un problema al que a realizarse en un espectáculo de antología llamado La Carpa de Telecataplum, en e lugar l físico donde funcionaba el edificio de l o c e había que reemplazar a su personaje y quien lo haría sería nuestro querido Berugo Carámbula. Eberhugo Carámbula nació en Las Piedras Canelones, Uruguay, allá por el 31 de octubre de 1945. Se lo conoce como b e r u g o Fue este, actor, presentador de la televisión uruguaya y tiene esta, lo que dijimos antes, la hija. Que es María Carámbula. b e r ú entra en c a t a p l u n siendo músico de la Chicago s t o m b e r Band, que se presenta para audicionar porque el programa necesitaba un respaldo musical y Frade y c o m p r a n é iban a ser el complemento perfecto. Más tarde, y debido a la enorme ductilidad, salta totalmente del rol de mero músico para ser una de las figuras importantes de este show. Todo lo que se había anticipado respecto a este programa se cumplió. Un excelente libro escrito por los Lobizones, seudónimo detrás del cual se escondían dos periodistas que ocultaban su identidad. Conjuntos de actores en el cual no había vedetismo, ninguno quería destacarse por encima del otro, estaban jugando a entrar a la cancha a hacer un producto. Todos se respetaban y todos entendían que desde el lugar en el que venían tenían una jerarquía artística. Todos tenían una muy clara concepción de lo que era el humor uruguayo. Cada cuadro se articulaba en torno a una situación. Por ejemplo, una mano que toca un timbre y una puerta que se abría. Y a partir de ese esquema se generaban montones de situaciones absurdas. Llegaron a grabar 24 horas seguidas para tener、eh, perfecto el contenido de solamente dos programas, lo que denotaba un profesionalismo a prueba de balas. Y así. Telecataplum Tele no paraba de sorprendernos a los e s p e c t a d o r e s de las dos orillas. El flaco Cleanto, ¿lo recuerdan? Fue un personaje de Telecataplum. Era un dibujo creado por Raúl Martínez, uno de los responsables junto a César Di Candia de la histórica revista Lunes del País. Fue libretista, creador del jingle de Telecataplum. Si usted quiere olvidar que está casado, Telecataplum, y también de la familia Teledoce. Por supuesto, fue un éxito durante muchos años, incluso después fue cambiando de nombre. Se fue Jaujarana, Upumorpo, Hiperhumor, fue cambiando los sketch, fue adaptándolos al esquema argentino, se s o f o b i c h ó un poco y esto molestó.、Mm. O sea, empezó a ver el esquema de la peluquería, de la barra, del café. Esto molestó mucho a los uruguayos que querían、mm. la telecataplum、sí. que habían sabido pergreñar y que sabían, habían sabido exportar. Igual mantenían、eh, su calidad creativa. Había un cuadro inolvidable, no s sé, ustedes seguramente lo van a recordar, donde estaba Raimundo Soto, que se llamaba Noches Cultas. Sí, sí. Vida,、sí. En el Soto, vestido de f r a c iluminado por una vela con un candelabro, debido quizás a que se había cortado la luz en el canal, aunque esto nunca se aclaraba, presentaba sus acostumbradas Noches Cultas. Estas eran un anticipo de los que después harían l e l u t i e r quienes fueron invitados a participar del programa en el año 65. Con el nombre del y Musicisti. Claro, todavía no eran Lelutín.、No、Hace、claro. un par de años, v e r u g o que era entonces el <coughs> pibe que empezaba a tocar cositas con la guitarra e imitar Louis Armstrong, ¿se acuerdan que hacía esta cosa de, que, de, de pintarse la cara de negro? ¿Cómo se llama el, el músico? Al Johnson. Al, Al Johnson, Johnson, que también lo hacía. Era, era también una. Gracias, compañero, qué sintonía. <risa> Contó rememorando aquellos tiempos que los l e l u t i e s se presentaron para hacerle conocer lo que estaban haciendo y que entonces ellos los habían invitado a participar en un programa. Cómo son las cosas que hoy nadie, casi nadie se acuerda de Telecatapre, pero los l e u t i e s son una figura impresionante. El éxito tan importante del programa hizo que vinieran primero a Canal 13 y luego a Canal 11. Se mantuvo durante varias este, etapas. Y un elenco casi 25 años. También hubo otros nombres como Comic o l o r Decalegrón, aunque este último nunca llegó a la Argentina, el Decalegrón. En el 69 había, hay actores que no e x i n t i d o s de t e l e c a t a p r u n i los hermanos Schenk, continuaron adelante en la televisión uruguaya con otros ciclos y otros programas. La verdad es que Telecataplún era para todos nosotros una, una suerte de humor extraño, raro, nuevo, maravilloso, perfecto. Y yo quiero cerrar destacando a una mujer que tampoco sabemos si es argentina o si es uruguaya, a Gabriela Hatcher. Gabriela Hatcher, que finalmente se establece acá en Buenos Aires, trabaja en televisión, cine, con Tato Bores, con Antonio Gasalla, y que se hace popular por Chochi la dicharachera, por la v e d e t t e Lorena del Valle y la doctora Duke. Vaya entonces en esto de Berugo y la H, estos dos argentinos, uruguayos, uruguayos argentinos, c a r t e l francés. s c o se a l e a n t a r una violada recién i d a ¡Es tu problema! ¡Ah, e d t a b i é n ¿Y se las dijo? ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Pobre jurista! ¿Y la policía h o Sí, no, dicen que hay poca policía. Sí, bueno, la mayoría están presos. i g o a la v e o r i g i n a l q e le n c a n a a usted. Sí, v e r d Y genial, g á t i d a y Gorco, n d i s t i n c i ó n Tele Cataplum, Marte c a l a b e l l e y Granca, a s i s t en t e d e d ó n se terminará c o l o regenta Sol de Greca, Solve, la nueva fórmula energética de s i v a g a b y Querido s compañero s de San Martín de los Andes, para Pablo, para, bueno, para dejar este gran saludo, un abrazo, Quinerita. Compañero Néstor, hoy estuve aquí en el Museo del Bicentenario. Buenas tardes, e s te es un mensaje para Argentina Tiene Historia.、Eh, habla Fernando de Flores.、Eh, bueno, un recuerdo de un uruguayo、eh, muy caro para mí es el jugador Ricardo Delvio Pavoni, uruguayo que se desarrolló en, en el Club Atlético Independiente. Gracias, lo sigo siempre. ¿eh? Muy buen programa. Hola amigos, los escucho todas las tardes y la verdad me pongo feliz de, con mí misma por, por escucharlos todos los días.、Eh, soy Elisa de Varela, mi hijo es de 3925. Y otra cosa, qué maravilla Telecataplum. Sí, buenas tardes, como le vales, habla Jorge de Villurquiza. Bueno, mi historia con Leguizamo es muy particular. Voy al hipódromo de Palermo y voy a jugar、eh, la llave 1-4 y me confundo y juego al 14. Cuando miro el boleto, lo corría Leguizamo. Doblan el codo, venía cuarto. Cuando Leguizamo doblaba cuarto el codo, mi abuelo me decía que ganaba. Y ganó carne de gallina, me pongo. O sea, lo agarré un par de veces al pulpo. Pero es una historia muy particular. Gracias. Hay un uruguayo que forma parte de la nomenclatura de las calles de Buenos Aires que nos avergüenza. Ese es Venancio Flores. Venancio Flores fue el presidente de Uruguay. En la absurda y terrible guerra de la Triple Alianza, Mitra Argentina, Pedro II Brasil. Aparte, fue un colaboracionista d u r q u i z a cuando fue a la Casa de los Federales después de 1860, después de Pavón. Un verdadero mercenario, un verdadero asesino. Buenas tardes, Rolando de Florida.、Eh, a cada amigo Varela, debo decirle que se olvidó de un grande de los uruguayos que tiene su calle propia, una calle que mide cinco cuadras, que es Blanes. Juan M., no sé si Manuel o Miguel, un pintorazo, un tipo que pintó la fiebre amarilla, creo que hay un museo con el nombre de él o algo así, es un grande, e v e a Bueno. Me encanta que los oyentes、sí. nos pasen el trapo porque tiran、sí. información buenísima. a o a h o r a eso sí, Venancio Flores parece que no quedó muy en pie.、No, no, m、claro. bien. Menos、Dale. mal que no lo t r a e m o f r u c t o s o r i v e r gracias a todos los que nos han escrito: Lucía t o l o i Roxana Méncelotranto, Patricia Botesi. Gracias a todos los que además quieren participar. Decimos los ganadores: Rolando de Florida, DNI 584, se lleva a Néstor, el presidente militante. Y Lucía de San Miguel, DNI 194 se lleva. El libro Nosotros Decimos No de Eduardo Galeano. E invitamos a todos para mañana al auditorio de Radio Nacional. Hay una velada de tango completa desde las 6 de la tarde. A las 6、bueno. actúa María Volonté haciendo el Blue Tango Tour. Y a las 22. ¿Quién Ahí estamos con Leonardo Lieberman、ah, haciendo la presentación de María Volonté. Y a las 22, la orquesta Fernández Fierro. Ambos eventos con entrada libre y gratuita. Vengan antes porque hay mucha fila. Buenísimo. Y vos tenías algo para nosotros. Y、ganar? yo voy a estar ahora, en una horita nomás, a las 18, en Belgrano 3540, en la Mutual Homero Manzi. Vamos a estar presentando el documental sobre educación. Justamente hoy era un día que estuvo complicado para, lo, para ir por los docentes. El 4, entonces hoy a las 18 horas. Belgrano 35-40. Bueno, me acuerdo como un rulito del tema de hoy, de los uruguayos que triunfaron en Argentina. Me acuerdo de la etapa de Leguizamo y el caballo Yatasto, que fue glorioso. La p o s、sí, t a de Yatasto.、Sí. Uno de los caballos que pasaron. Pues e es que y a t a s hijo de congreve. Yatasto、ah, ¿sí? es sí. además. Es un... uno de los que ganaron más. más, este, más claro, uno de los Forli y Yatasto ganaron la, la cuádruple corona. Impresionante. Un, ¿no? Unos pocos caballos que. ¿Quién ganaba?、Risa? ¿Ganaba Irineo、no. o ganaba el caballo? ¿Cómo era? Los dos, no, no, no, no el caballo solo. Ratasto, solo, ¿no? ratasto es un excelente este, sketch que hacía Carlos p e r c i a v a l e Ah, sí. Sí, sí, sí, decía、sí, la a p ó s t r e y el ratasto. a、oh, sí, la a p ó s t a y el ratasto. A ver、Ahí、quién、tenés. dice. Nos ¿no? vamos. Nos vamos, nos vamos, ya y les contamos cuál es el tema del lunes en Argentina Tin Historia. Artistas de la época de Rosas, Pellegrini, Rugendas y otros grandes artistas que estuvieron en Buenos Aires en la época de Juan Manuel de Rosas, el lunes en Argentina Tin Historia. Ahora las noticias de Radio Nacional. Después, Roberto Perfumo, Gustavo Vergara, todo el equipo de Deportes con su programa Pasión Nacional. Y después de todos los programas viene un fin de semana que les deseamos Ay,、sí. lindísimo. ¡Ay, qué lindo! o q u e l a pasen、domingo. Muy bien. c h a o hasta el lunes.、Chau. Así pues, no habrá camino que n o recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto: orientales y argentinos.